move to the beat. Bienvenidos señores al capítulo 8 de este podcast que llevamos haciendo un tiempecito ya, ¿no? ¿Cuántos meses son? Uf, muchos. Eh, <risa> yo es que a partir de tres no se sé contar. No, vale, vale. Yo te, se te engrosan los deditos, ¿no? Se me engrosan los deditos. Se me ponen como salchichas, así muy grandes. Luego pasan a ser en embutifarras. Claro. Y no, no, no me dan de sí, no me dan de sí. Claro, claro. Bueno, pues, yo hoy estoy grabando con un dolor de cabeza considerable. Claro, eso es lo que pasa cuando te y piensas con... que sirve de martillo para colgar cuadrita y, y, y con y con moquete, así que, bueno, me vais a disculpar mi... mi falta de ingenio. Si ya de normal tengo poca, pues hoy tengo menos. Además Se... le patinará la voz por esto de que va, va con moquete. Seguro. Eh, le patinará, le patinará. Seguro. Así que nada. Eh, hoy hoy el prota va a ser aquí el señor Brian. No, hombre, el prótagono, por favor. Eh. <ríe> Yo soy antagonista siempre. <ríe> bueno, tenemos hoy tres aplicaciones por sección. Tenemos un nuevo audio correo, tenemos más correos como siempre y desvelaremos el ganador del sorteo de, de la licencia para Sims. Exacto, de que... desvelar, no de despertar, o sea, no le vamos a putear claro. mm. Bueno, sí, le mandaremos un DM para decirle, oye, que... Ey, pero que... igual está despierto, ¿no? Es pues tarde Bueno, o sea, no tonto. mejor no le vamos a mandar un DM, que nos escuche, leche y Exacto, y igual no se entera <risa> Oye, si no se entera, pues pasa al siguiente Si no se entera es que no nos escucha, y eso es de ser mala gente, ¿eh? Bueno, bueno, que ya... Eso, diremos ha que ha nacido y que nos escriba y que diga Oye, sigo vivo y tal, la el promo code y se lo mandaremos Claro, claro, y si no igual pues nos ponemos en contacto con él, ¿no? Claro, claro, no vamos a hacer mala gente tampoco <risa> Bueno, pues eso ¡Uy! ¡Qué he dicho que es él! ¡Mierda! <risa> ¡O ella! <risa> o ella Bueno, y para... ha participado bastante gente, la verdad Yo no yo me esperaba. Yo más de la que esperaba. Yo no me esperaba tanta participación. No, ya a ver, suena muy típico. Esto de, no, participa mucha gente, Pero es que nosotros tanto. lo decimos de verdad. Pero es que yo me esperaba que participaran tres personas. Claro. Y una de ellas que fuera mi madre. <risa> y han participado bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Y nada, ya los que no han ganado la licencia, pues... Mala suerte y para los... <risa> Para los que no hayan ganado licencia, pues nada, nos vamos a no. contar en un banco vikingo y nos vais a llevar a Remo hasta, bueno, eh, hasta América del ¿Y para... Norte, <ríe> a Remo, ¿Y con para... un látigo. Y para próximo sorteo pues que participen, que, que pueden ganar otra cosa, porque hay más cositas por ahí, ¿no? Exacto. Pueden ganar viajes en, en barco vikingo a, a América del Norte. Tienes algo con los vikingos, ¿eh? Desde que comentaste el boom, la, se te ha quedado ahí clavado. No, pero es que justo se me ha aburrido esclavizarlos y es la manera más típica. Con un látigo... No, barco vikingo remando. El látigo si no Vale, vale. Bueno, va, vamos a ello, ¿eh? Que, que nos liamos y es tarde. Claro que sí. Eh, Empiezas tú con ellos, ¿no? Como siempre, si ¿sí te parece. Si me introduces, yo... Yo... <risa> Venga, yo hago <risa> te... <Yo voy>, yo... años. <risa> Prepárate, eh, que te introduzco. Dale. Venga, pues vamos con la sección de Ayo. Me gusta el pan con queso. A mí me gusta la horchata con mejillones. A mí me gusta desayunar sopa de cocido mojando galletas, María. <risa> a mí me gusta que me venga a ver la gente sana. Ah, no, que será otro. A mí me gusta meter el dedo chiquitillo en los risquetos antes de comer menos A mí me gustan las chuletas con pan tierno, señora. A mí me gusta la nocilla de dos sabores. Sobre todo la negra, pero sobre todo la blanca. A mí me gusta los huevos fritos y mojando en la yema. Hola, soy Miguel Negrillo y a mí lo que más me gusta es decir tontas y las mayores tontas las vas a encontrar en Cabroneces, el podcast de Cabronos Extraños, www.cabronos.es. Busca Cabroneces en iBox y en iTunes, porque se dice iTunes copón y si no lo tienen, ya sabes, ¡exígelo! Pídelo, que te lo pongan con un chorroncito de limón, que está más rico. ¿Y mi trozo? ¿Y mi trozo a quién se lo come? eh por pues nada, vi la sección de ayos, eh, madre mía, estamos fatal. Tenemos tenemos tenemos tres aplicaciones, como bien ha dicho Manu, porque hoy nos hemos puesto de acuerdo y tres aplicaciones jalamos. Claro. O sea, es que y ya somos la gente muy de hacer guiones, de hacer guiones y esas cosas. Si hay guiones, hombre, tenemos los docs. No, no, de hecho tenemos guiones, claro, eh. lo decimos como si no, pero sí, o claro. sea, ahí está. Eh, y bueno, os comento mis aplicaciones de hoy. La primera aplicación es eh, Edit, es un, es un lector de feeds pero pero no es un lector de feeds convencional, os comento. Parece ser que está gratis por tiempo limitado así que os recomiendo que la bajéis porque me parece bastante interesante y tiene un estilo tipo flipboard en, en el sentido de que se basa mucho en la imagen. Mucho no, al cien por cien. La aplicación se presenta como un carrusel de imágenes, ¿vale? que, que tú vas eh, haciendo swipe de vertical, navegando por ellas y son todas las imágenes que están eh, embebidas en los posts de tus feeds. ¿vale? Entonces, mediante las imágenes, tú puedes favoritear eh, haciendo un clic encima Favoriteas esa imagen y entonces automáticamente se favoritea el post Y te lo dejas como para leer, digamos, ¿no? Pero no, en el momento que lo lees no puedes ver el texto Te comento o sea, sí. espérate, espérate Vale, vale, vale Prisa <ríe> Vale eh, Si haces swipe a la izquierda puedes ver el post El post que viene con la aplicación, el texto y todo Vale, vale, vale Vale, vale, vale. ¿Ves? Lo iba a decir ahora. No, bueno, perdón, perdón. Me he adelantado. Y eh, puedes eh, dejártelo pendiente en Reddit Later eh, o eso, leer el artículo con swipe izquierdo. Uh -huh. Pero... Yo lo que hago, como no utilizo Read It Later, porque no puedo utilizar más servicios en internet ya, o sea, de verdad, en serio, tengo demasiadas cuentas en demasiados sitios y la cuenta que tenía con la vida se está a punto de caducar porque no la uso, ¿sabes? Vuelve al mundo real. Sí, sí, estoy estoy como en Tron, ¿sabes? Ahí tu de... Ahí. O en Matrix. Pues más o menos, más o menos. Total, que, que no puedo tener tantas cuentas. Entonces lo que hago, en vez de pasarme a la read later, me lo favoriteo. Uh -huh. Y entonces eh, los favoritos siempre los veo en reader, así que pues, los tengo ahí pendientes. Se... Entiendo entonces que se sincronizan no con los favoritos del de RSS. Se todo perfectamente. Vale, vale. Y luego que no te... o sea las imágenes que tú ves no significa que el post te lo dé por leído. Ajá porque veas, porque veas la imagen. Entiendo que si haces swipe izquierdo y lees el post, entonces ahí sí. Va, va, va. Pero o sea, que por ver las imágenes no te quedas sin luego ver los posts. Claro, claro. Sí, no es interesante porque quizás te pasas un post porque crees que no es interesante, pero luego luego lo es y no lo ha parecido por la imagen. Claro o al revés, o, o no, o yo qué sé, pero es una aplicación que está muy chula porque yo sigo muchos blogs de diseño, claro entonces eh, llega un momento que, que casi viendo la imagen el texto pues... Sobra. Eh, no, pero son muchos blogs que igual te explican cómo están haciendo una cosa o que directamente son blogs de inspiración, uh -huh. que es un post con 20 imágenes y ya está. Claro, claro, son muy, muy de Tumblr también. Sí, sí. Es muy de Tumblr. ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí estamos, muy a gusto, con la uh -huh. aplicación Edith. Uh -huh. Pues, ¿y el feed de dónde lo toma? El feed lo toma de tu Google Reader. Ajá, cuenta. vale, vale. Solo de Reader, no, no hay otra Uf. posibilidad ni... Pues a mi pillado, pero yo diría que es de Google Reader, Ajá. de tu cuenta de Google Reader. ¿Ves? ¿Ves por qué me gusta tener antes tus aplicaciones? Porque así puedo investigar y pillarte. ¡Ay, qué gitana que eres! Esto es que me la quieres devolver, ¿eh? Sí, sí. Pues pues yo lo hice sin investigar, tío, ¿eh? bueno, bueno, bueno, entendemos que es solo de Google Reader. Paso a la siguiente aplicación. Perfecto. Que... ¿De esta has investigado? Eh, no, no me ha dado tiempo. Muy bien. Mejor. <risa> eh, pues la aplicación es eh, Tiquetea Checkpoint, eh, que es una aplicación gratuita que me parece súper interesante para organizar eventos. Es una aplicación… A ver, esta base, O sea, digamos, el centro de la aplicación es una aplicación web, pero tiene una aplicación para ellos, por eso utilizo la, la excusa de... de hablar de ella. claro Bueno, la aplicación es de la web de Etiquetea y Atrapalo.com es otro de los socios de, uh -huh. que han hecho esta historia que sirve para hacer una venta de entradas para un evento uh -huh. o, o incluso puedes hacer que todas las entradas sean gratuitas y simplemente sea para, para tener una lista de asistentes, una web donde se registren mm -hmm. y luego unos cupones con un código QR para que solo puedan entrar los que se han registrado si no me equivoco, Etiquetea eh, fue la a través de lo que se hizo el EV, ¿no? a través de eso hostia pues ahora me pillado, eh yo creo recordar que sí, que fue a través de Etiquetea cómo se vendían las entradas del EV y eso no tengo ni idea voy a investigar, ahora te digo eh Entonces, la ventaja de esto es que si haces un evento gratuito, o sea, que no cobras por las entradas, uh -huh. eh, te sale todo gratis, desde eh, montar eh, el tema de la web de para… ahora, ahora no va a salir. Para el evento. Sí, para para comprar la entrada, digamos, para inscribirte, Ajá. que esto lo puedes eh, hacer desde una web en Tiquetea o añadirlo a tu propia web, si tienes web. Claro, que la, o sea, la misma web te crea digamos un mini site dentro de su web no para, para tu evento. Exacto. Claro, vale. y luego te, eh... dará, te dará widgets o algo supongo. Sí, que es por... todo muy personalizable, mm -hmm. eh, tiene para compartir con Facebook, que que está pensado de forma de que, bueno, pues si alguien viene a tu evento y viene a través de Facebook, pues comparta y entonces más gente se pueda enterar. Claro, que por sí. cierto estoy mirando y si, vamos, que sí que es lo de que te he dicho, que las entradas se distribuyeron a través de Etiquetea, vale. solo como, como curiosidad. <risa> bueno, eh, es que está muy completa porque incluso ¿Sabes? Eh, normalmente cuando sacan una aplicación o algo, pues, tiene algunas carencias. Uh -huh. Pero está, pues, ya incluso, por ejemplo, cupones de descuento. Si tú quieres hacer entradas de 50 euros, entradas de 30 euros, entradas de 10 euros, ¿no? Porque uh -huh. va a haber diferentes, eh, diferentes tipos de entrada para tu evento. Uh -huh. Pero, además, quieres eh, lanzar un descuento y que sobre ese descuento compre alguien la entrada que le dé la gana, pues, puedes hacerlo. Ajá. Entonces, a ver, que yo me aclare con las ideas que he sacado. Si me he enterado bien, la aplicación es eh, como el equivalente al lector de códigos en una tienda, ¿no? Para validar la entrada. A ver, la cuestión es que todo esto es en la aplicación web. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces, el iPhone donde inter... donde interviene es cuando se hace el cierre de taquilla, sí. ¿vale? Uh -huh. y tú tienes tu lista de, de todos los participantes, ¿vale? Sí. Que puedes ver la lista desde desde la web, desde el panel de control, Ajá. Eh, pones un iPhone en cada una de las entradas del evento Ajá. y los iPhones funcionan como lectores de códigos QR. Ah, claro, claro. Entonces, la gente tiene mide con la entrada, tú pasas el código, eh, si es correcto, pues permites a la persona entrar, eh, te los va descontando de la lista, entonces sabes cuánta gente ha entrado, eh, si falla el QR, no lo trae, hay algún problema, puedes añadir a la persona por su nombre. Buscarla en la lista desde el iPhone. ajá Todo esto también lo puedes hacer con el ordenador, ¿sabes? O sea, poner un ordenador en una puerta, un iPhone en otra y, y ir trabajando así de forma bastante rápida. Claro, claro. Y, y es que me parece genial. Pues o sea... sí, sí. O sea, y como dices, si no cobras por las entradas es gratuito que que realmente lo puede utilizar para, para cualquier evento que no sé que sea sin ánimo de lucro. O sea, para una quedada twittera, que efecto. sea. <risa> Oye, Pero... si no tienes entrada no pasas, eh. Claro, claro, ¿no? Si no eres de mi timeline no entra, eh. <risa> y lo que no he comentado aún es en el caso que sea de pago, uh -huh. eh tiquetea sellado un 8%. Ajá, del pero, total. Exacto, pero está bien. O sea, está bien montado en el sentido de que si tú no quieres poner un dinero en un principio porque eres un grupo de música de colegas no tenéis un grupo, pues puedes eh, en vez de pagar por adelantado o algo así, añadir ese 8% a las entradas, igual si quieres vender entradas a 50 euros, pues valgan 54 Uh -huh. Claro, claro vale, Si no tienes ningún gasto nunca Y la gente eh, que quiere pagar por verte Pues pagará ese 8% Pues sí, sí. vamos, de hecho esa, con Ese mecanismo Es el que utiliza todo el mundo O sea, sí, sí. si suben <ríe> Si le suben los impuestos a la luz Yo suben la factura y listo <ríe> Y la pagamos claro. nosotros Pues eso, entonces eh, Me parece una herramienta muy interesante Porque, o sea, es una herramienta Muy potente que Que quizás hasta ahora no se ha pensado que podría estar eh, al alcance de todo el mundo pero lo está y ahora lo está y yo no sabía que fuera gratuito completamente o sea que sí o sea si tú no quieres ganar dinero por lo que vas a hacer es totalmente gratis eh, interesante o sea que se puede utilizar pues para lo que te imaginas es que yo qué sé, es que sé uh -huh. sí claro estoy viendo aquí en las las imágenes que vienen en el app store de fiesta de cumpleaños, barbacoa con los amigos... sé que pues sí. para todo. Y aquí estamos. Sí. Eh, no sé, la, os la comento porque creo que, que a muchos de vosotros os puede ser útil. O sea, esta aplicación sin duda es una aplicación muy útil. Ya ya nos comentaréis si, si la utilizáis alguna vez porque no sé, Me hace ilusión saberlo. Sí, seguro que sí, o sea, es para todo. Sí, es que yo que sé, yo tengo un amigo que, que se dedica al tema de las de, de las carreras estas de, de running, ¿vale? Uh -huh. Y tienen que hacer todo un control de la asistencia de la gente, de todo el rollo, uh -huh. y, y le he comentado esto, a ver qué, qué le parece. Pues nada. No sé, es que es algo que se puede utilizar para muchas cosas. Si la utiliza que nos envíe un audio audiocorreo. <risa> caro caro <risa> A ver si le engaño. Bueno. Paso a la siguiente aplicación, que me enrollo como una persiana, uh -huh. eh, que se llama Discover Apps. Eh, puede ser que la conozcáis, porque tienen, acaban de sacar ahora una que se llama Discover People, que no os voy a hablar de ella, y ha tenido así un poquillo de bombo, entonces, pues, todas ellas se conocen un poco, Discover Apps, Discover Music, Discover Movies, Son uh -huh. todas de la misma gente, que estoy hablando con ellos para ver si, si comentamos alguna más porque son bastante interesantes. Uh -huh. Las aplicaciones en general, en concreto la de apps, uh -huh. son un mapa muy simple de relaciones entre, en el caso de apps, aplicaciones. Entonces, la motilla <risa> ya, no... ya te Pero imaginarás un... que si ha sonado la motillo es que estoy en mi pueblo. Sí, sí, ha sido, ha sido una relación instantánea. Luego a, la, a las dos así pasan las cabras. Ah, muy bien, muy bien. Eh, <ríe> la aplicación o sea, es muy simple, te, te sale un primer menú en el que te pregunta a través de qué aplicación quieres empezar. Entonces tú, por ejemplo, pones Evernote, ¿no? Uh -huh. Y a través de, de esta aplicación te crea un, un mapa de, de relaciones ¿no? Así lineales Uh -huh. eh, entre la aplicación que tú has puesto y las aplicaciones que, que te recomienda por semejanza uh -huh. entonces pues por ejemplo eso Evernote buscar, entonces, lo voy a hacer ahora en vivo y en directo porque esto es podcast eh, verite <risa> vale pues he puesto Evernote y entonces eh, te sale eh, Day One Dragon Dictation eh, Fast Ever, Evernote Hello ajá uh -huh. Pinterest y eh, StudyBlue. Bueno, pues estas son las aplicaciones que te relaciona. ¿Qué puedes hacer? Eh, puedes clicar en una de ellas y que te haga las relaciones de esta aplicación, entonces hacer, eh, hacer un al final creas un mapa enorme. Ajá, claro, y bueno, también te puede servir para descubrir nuevas apps, ¿no? Sí, sí, claro, la idea es descubrir nuevas apps siempre, uh -huh. ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le he dado a Day One y me ha crecido el tema. <risa> me encanta el, cómo suena. El mapa. Eh, y, por ejemplo, una de las que ha salido pues es eh, Wunderlist. Pues le doy a Wunderlist y me vuelve a crecer el tema. <risa> y me han salido también otro montón de aplicaciones. Pero igual me han salido 6 y ocho. Ajá. Bueno, pues... A, a, A través de esto, pues es una forma muy guay, muy curiosa de conocer aplicaciones, pero no se queda aquí. Si haces doble clic en una aplicación, tienes, eh, puedes añadir añadirla a una wishlist que tiene el propio programa, ¿vale? la propia aplicación. Eh, puedes ver screenshots, Ajá. Eh, pantallazos de la aplicación para que te hagas una idea de cómo va. Tweets que hablen de, de la aplicación. De la aplicación. Uh -huh que a veces no hablan de la aplicación, porque, por ejemplo, busqué Things y, y claro, cada tweet en Twitter que ponía la palabra Things salía aquí, ah, claro imaginaros, pues sí. y también puedes ver vídeos de YouTube eh, que hablen de la aplicación, Ajá. puedes eh, compartirlo por email, compartirlo por Facebook, compartirlo por Twitter, eh, favoritearla, que es como añadirla a la wishlist, Sí, sí. Y te dice, bueno, te sale la la, la explicación, digamos un copy-paste de, de lo que sale de, en la De la Store, ¿no? <risas> sí, sí. Y te pone si es eh, gratuita, si es de pago, eh, las estrellas que tiene en la App Store, eh, la versión de la aplicación, uh -huh. o sea, te pone un montón de información. Pues está curioso... Tengo que buscar si hay alguna así para Android porque muchas veces eh, yo suelo poner en Twitter a ver, lo típico, tienes una aplicación para gestionar Twitter pero pero una mejor. Pero, claro, no te convence y quieres ver las posibilidades que tiene y claro, lo preguntas y las que te recomiendan pues ya las has probado y no te gustan o nadie conoce otras que no conozcas tú y está bien porque a través de eso podrías descubrir otras aplicaciones Sí Pues, pues eso, esto es Discover Apps. Eh, yo la cogí gratuita para una semana y ahora está a 1,59€. Creo que están cogiendo sus aplicaciones así en plan rotatorio uh -huh. y las están poniendo gratuitas, las vuelven a poner de pago y así. Uh -huh. Ahora… Creo, bueno, creo no, me la acabo de bajar eh, Discover People está gratuita uh -huh. Igual Discover... igual la tienen gratis durante un tiempo y luego ya la pasan a pago Sí, pero la de Discover Apps mmm, tiene su tiempecillo uh -huh. Por eso te digo que me parece raro que Bueno, no me parece raro, supongo que le habrán puesto ahora de oferta por esto de que ha salido Discover People y no como un poquito de gancho pues Igual, igual No sé Bueno, pues nada, bueno, veremos. Pues yo ya he acabado la sección de iOS. Muy bien. Y te, te introduzco. <risa> Ahora te toca a ti, ¿no? Te introduzco en tu sección. Venga. Introducido a Pues muchas gracias. Ahora voy yo con, con mi sección. ¡Gracias! La Roca Negra Daniel Faraday La Silla de Ruedas Ana Lucía Benjamin Liners Charlie Mapa de la Puerta hey. Blindada El Cisne Flashback El La Constante El Oso Volante El humo John Locke Los Otros Boom. Namaste Flash forward. Jack Los Constantes El Humo Negro claro. El Poseaníc Jack Adán Humo lleva. Negro El humo de Air Lines De ir juntos en el lado de los camioneros Los humos de Air Lines Trae you all every chance Y aquí Alvar Ansunini 4, 4, 8, 15, 16, 23, 42 ¿Sigues perdido? Still Lost Podcast tengo tres aplicaciones también una está relacionada con la época del año en la que estamos, así que bueno, ya os la comentaré luego, pero no voy a empezar por esa, voy a empezar por una aplicación que es mmm, muy sencilla pero muy útil aunque en realidad eso de útil tiene un matiz y luego lo veremos se llama Aviso de Llegada, o como era el nombre en inglés, Arrival Notice vale, que básicamente es muy simple lo que hace esta aplicación es que cuando llegas a un sitio eh, realiza una llamada de la duración que tú quieras a, a un número que tú quieras un toque vamos porque digo eso de que está perdida en otra parte de la península. exacto porque es que toques muy de cani toque cuando to entonces por qué digo que es muy útil con un matiz Porque hoy en día con los smartphones y con el WhatsApp, pues, directamente dices, oye, que ya ha llegado. Sí, sí, amo un WhatsApp. Exacto. Yeah. Pero cuando no existía el WhatsApp, yo cuando quedaba con alguien, decía, te doy un toque cuando esté en tu portal. Y ya, daba era un toque... típico, ¿eh? ¿Eh? El toque cuando tal. Claro. Te un toque cuando quiero que enciendas Skype o te un toque cuando claro. siempre. Claro. <risas> Aunque yo no decía toque porque es de canis. Pero... Claro, tú, bueno, tú decías perdida porque eres un señor. Claro, claro. Yo, yo me vestía de traje y decía, te hago una perdida. Claro, cuando... claro. Entonces me ponía el chándal y ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso, pues quizás esta aplicación hace cuatro años lo hubiera triunfado. Hoy no lo tengo tan claro. Pero bueno, bueno yo... Os... Lo, lo hace sola. Sí, sí. Para la gente vaga, pues oye, le no doy un WhatsApp que hago una perdida, que lo hace sola. Claro. De hecho, bueno, os explico cómo funciona, ¿vale? Va va por va por gps lo que haces es eh, situar una posición eh, que sería el lugar al que quieres llegar cuando al lugar al que has llegado cuando quieres quede la pérdida y un y un rango un rango alrededor vale porque sabes que un rango que no es nuestro nuestra <ríe> no calla <ríe> pues eso ya lo habla en otro momento que lo que estaba diciendo que si tú situas un rango que no es el nombre de ningún personaje de disney alrededor de ese punto para digamos tener un espacio de, de seguridad porque sabes que el gps a veces se le va la bola y te pone 5 metros más de allá vale pues lo que ocurre básicamente es que tú ajustas a qué número quieres que llame y la duración de la llamada porque claro si fuera una llamada corre el peligro de que quien sea te coja la llamada y este tengas ahí el móvil en el bolsillo y esté llamando ahí por la cara pues no, puedes puedes situar el, la duración de la llamada 5 segundos, 10, 15 pues según si quieres una pérdida más larga o más corta ¿qué ocurre? que esta aplicación tiene, tiene el problema de que el GPS chupa bastante batería, pero para eso el autor Se, se ha percatado, claro, del gasto de la batería. Claro, ah, ha, ha estado ahí pensando, ¿no? Claro, claro. Se ha percatado de que, bueno, de que te puedes chupar un montón de batería. Y ha mmm, creado una función dentro de la misma aplicación mmm, de caducidad, que él llama caducidad. ¿Qué es lo que hace? Pues que si pasa un tiempo que tú, que tú definas desde que has activado el GPS... Y no, y no has utilizado, o sea, no, no has llegado a, a realizar el aviso, se desactiva el GPS. ¿Por qué? Voy a quedar con un amigo en tal sitio y al final decidimos que no voy y se me ha olvidado desactivar el GPS para que funcione la aplicación. ¿Qué pasa? Pues que si pasan 3 horas y no he ido a ese sitio en el que debía haber estado hace media hora, el GPS se desactiva automáticamente. Entonces, es un punto curioso que el, que el autor se haya dado cuenta de eso, porque, claro, el, eso sé, está bien el GPS todo el día encendido, pues... No, todo el día no estaría encendido porque la batería no... no aguanta todo el día, claro. Entonces, yo lo veo una aplicación bastante útil, la verdad. Además que tiene una memoria en el que, en la que se van guardando los destinos, es decir, puedes añadir varios. Si yo voy a quedar primero con un amigo X y luego voy a ir a quedar con un amigo Y, pues puedo puedo ajustar las dos y directamente le daría el toque a mi amigo X cuando llegue y a mi amigo Y cuando llegue. No no, no hay que hacerlo una por una. ¿Qué pasa? por pues lo que decía, que hoy en día con el WhatsApp y estas cosas, no sé si realmente tiene una utilidad brillante, digamos, que sea un... Bueno, pero una, un a ver, ¿la aplicación es, es gratuita la aplicación? Sí, sí, es gratuita. Pues seguramente tendrá su, sus usuarios. Sí, bueno, bueno veo aquí veo aquí entre 5.000 y 10.000 instalaciones, o sea que... Esto a mí me hace mucha gracia, entre 5.000 y 10.000, no, no, yo tengo entre 14 y... 29 novias. Sobre esto no. ya hemos hablado, creo, ¿no? Sí, pero es que la gente no se da cuenta de, de estas incoherencias. Sí, la verdad es que sí, no. De todas formas, la aplicación veo en la curva de descargas que tuvo un momento de repunte que quizás fue cuando la descubrió la gente o la comentaron en algún blog o algo. De hecho, yo llegué a ella a través de un blog y... Y bueno, ha vuelto a bajar, o sea que realmente si no se ha mantenido en ascenso es que la gente no, no la utiliza. Pero bueno, yo Hombre, no. si nos si nos escucha el autor y ve que decimos eso, nos matará, porque además es español. sea Pues es que yo no estoy de acuerdo, o sea, la curva puede subir porque en determinado momento ha salido de un medio de difusión con muchos oyentes o muchos lectores. Uh -huh. Y luego no tiene por qué seguir subiendo Puede volver a bajar si... Bueno, si no sí, claro Al medio. estar hablando de descargas La gente que ya se la ha descargado puede seguir utilizándola Claro sí. pero bueno, De hecho yo la comento porque la veo útil Y la utilizaré Pero no no sé si el mercado Se lo lleva el WhatsApp Hombre, a ver, claro Es, es totalmente diferente Pero yo creo que sí que tiene mercado Porque es más cómodo Utilizar esta aplicación, que sacar el móvil del bolsillo, poner, buscar a la persona, y poner, hey, ya estoy aquí. Bueno, eso sí. No sé, me parece más cómodo. Por lo tanto, yo le veo, yo le veo... Uh -huh. su huequito. Pues, bueno, yo... Ya sabéis, los que nos escucháis y tal, eh, comentarnos si la habéis utilizado, qué tal va, y si la seguiréis utilizando y tal, que estamos deseosos de saber si realmente... La gente le da uso... Exacto, ¿con quién estás? ¿Con Brian o con Manu? Escribe hashtag o hashtag y hacemos una encuesta rápida. Vale, me parece estupendo y genial. ¿Verdad que sí? Bueno, eh, yo creo Ma que... No... Me, ha salido, me ha salido la voz de presentador del 343. ¿eh? Sí, es verdad, deberíamos haber aprovechado para grabar una nueva promo, que la de los métodos de contacto está ya un poco viejuna. Es que empiezo dando todo el flow y da mucha pena, esa, por modo... <risa> Bueno, yo ya he terminado con esta, si tienes algo más que comentar, pues y si no paso. No, yo solo me queda comentar que me dijiste que la ibas a probar en directo. Sí, es cierto y al final no la probé contigo. Ya. Es que sabes, dije, tú que dije... Ibas a conmigo, Claro, me dije. Me hace <risa> dije, la probaré contigo tal y al final no la probé contigo, pero sí que la probé. ¿eh? Con un compañero de clase Muy bien con el, Por esto de que voy todos los días a la facultad Pues digo, aprovecho un día y la pruebo No, no, eres un necio Pero bueno <risa> Gracias, gracias no, no haces las cosas conmigo, las haces con compañeros De la facultad Vale, vale Vale, vale <risa> sí. Sí. Sí. Se estás poniendo celoso, eh <risa> no, Celoso yo no de nada, eh No, no te confundan No, eh <risa> No hay celo ninguno aquí, ¿eh? ¿Seguro? Ni fiso, ni fiso tampoco <risa> ¿Seguro? Es segurísimo. Bueno, vale, vale. Pues paso a la próxima, ¿qué ¿sí te parece? Bueno. La siguiente aplicación, la tengo localizada aquí, es la que os comentaba de, de la época, porque como todo el mundo... <risa> es, es una aplicación victoriana, es de la época. <risa> de, del siglo XXVIII. XXVIII, claro que sí. Sí. <risa> No me del 300.000 exacto, 000. no me obligues a hacer referencia a tu cagada de antes con los números yo, sé, yo te a ver, yo he dicho al principio del podcast que se lo no sé contar hasta 3 que luego los dedos se basan en salchichero y no hay más vale, vale bueno, a ver, la aplicación es tiene que ver con la semana santa está desarrollada bueno, no está desarrollada, está encargada más bien, o pagada por, por girar la tv que es la televisión de sevilla y la aplicación se llama hay semana santa TV. Es que me encanta porque hay semana santa esto... ay ay ay te canto una saeta es súper flamenco hay semana santa la foto la, el icono de la aplicación es, es un cristo es un cristo y Bueno, yo para el me hice una carpeta eh, en Dropbox para tener algunos datos en el iPhone y en el Mac Ajá. y el icono de carpeta puse una niña que busqué en Google, flamenca y me salió una niña con un disfraz de flamenca espera, y quité un fondo y la puse de... Espera, ¿se pueden poner iconos a las carpetas de Dropbox? <risa> en el Mac sí no O sea, no, en las de Dropbox no se ven ah, vale. O sea, desde el iPhone no se ven, pero yo a todas mis carpetas del Mac las puedo poner Ah, en vale, como. en Mac, en Mac, vale, vale, vale super bonito tengo una amiga que cuando conecta su pendrive en mi Mac es un pastelito suico tu amiga tu amiga tiene que ser cariñosa eh si sí, Manuel muy buena deducción bueno déjame comentar la aplicación no hay que ver vamos, cómo eres vamos a comprarle una bolsa de chuches a Manuel si queréis a través de José Luis Paypal nos podéis hacer un donativo y le compramos una bolsa de chuches a Manuel ay señor ya eh no ya está bien Bueno, el desarrollador de esta aplicación es Cotrino Apps, que no sé quién será, la verdad. De Cotrino. Cotrino, Cotrino, Cotrino. que suena a cucureto. Sí, bueno. No sé Debe de ser otro otro animal, eh, otro animal fatal. Eh. Mira, fíjate, ahora mismo acabo de abrir la aplicación para empezar a comentarla y, y me ha salido una notificación que dice: "Hay desviaciones con respecto a los horarios oficiales. Por favor, consulte los datos del CECOP" en la vista giralda tv cecop es un dispositivo especial que ponen en marcha aquí en sevilla de para semana santa y feria o oh, no sé si recordarás una noticia que hubo hace tiempo que hubo un aviso de bomba y la gente salió corriendo dejaron los pasos en medio de la calle no vale pues eso pasó hace unos años Hubo un aviso de bomba y con el revuelo la gente se fue corriendo, se quedaron pasos abandonados en medio de la calle... Ah, y ahí dejaron a las vírgenes, sí, ¿no? Que sí, sí, sí. Y a partir de entonces se organizó... No, porque me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando hubo un aviso de bomba todos... ¡Nah, si son de madera, da igual! <risa> no, <risa> Pero bien que las llevas ahí abajo... <risa> no, en serio, si te escucha algún en Sevilla va. no decir que son de madera te puede pelar. Ya, ya, ya lo sé. Eh, entonces, Pero, fue un ey, día... Pero cuando la Pero bomba Pero déjame pensaron... hablar. ¿Qué ibas a decir de la bomba? Que cuando lo de la bomba lo pensaron todos. A mí que no me pele nadie porque todos salieron corriendo y dejaron a las vírgenes ahí en mitad de la calle. Sí, vamos, no no te digo yo que no. Pero bueno, que esto fue un dispositivo que se montó a partir de eso, me han comentado. Uh -huh. Entonces, bueno, empiezo con, con la aplicación. Nada más la abres, ¿vale? Eh, va, por, va por GPS para localizarte las cofradías que tienes cerca De todas formas, cuando lo abres Lo que ves es un mapa que te marca el recorrido actual de, de las cofradías que hay hoy Por ejemplo, ahora mismo lo tengo en blanco Porque es domingo de ramos, son la una y cuarto y todavía no ha salido ninguna Pero en el momento que hubiera salido alguna Pues yo vería un icono con la cruz de guía, Que es la cruz que va al principio, no sé si lo sabes Cómo va No, yo de la Semana Santa no sé nada Vale, pues ahí al principio va una cruz Que es la cruz de guía Que lleva un GPS Exacto, no sé si lo lleva exactamente la cruz de guía O lo llevan dispositivos del c Que van acompañando a la cruz de guía Pero el GPS está ahí luego no, los, los dispositivos Del C-COP sí. que son como los Geos de la Semana no, Santa No, es o... es como un grupo especial que solo funciona En Semana Santa y en feria Pero es policía... Es... Sí, sí. Entonces, eh, la primero está la cruz de guía, que es la que lleva el GPS, luego hay una fila de nazarenos enormes, que son gente vestida con capirote pero uh -huh. enormes, ¿eh? O sea, hay veces que desde que ves pasar la cruz de guía hasta que llega el, el, el Cristo, puede pasar una hora o dos. porque es que dices, animal, tanta gente hay en Sevilla. Sí, sí. puedes puedes... Hombre, claro, no van andando constantemente, sino que paran, avanzan, paran, avanzan. Entonces... Se sientan, se un <ríe> cafelito. Entonces, no es coña. Hay veces que puede pasar una hora o dos desde que ves la cruz de guía hasta que llega el paso del Cristo, que es el primero, porque luego tienes otra fila de nazarenos y luego viene la Virgen. O sea que... <ríe> o sea que llevan futbolines con ruedas, ¿no? Y paran, <ríe> se echan una partida y siguen. No, pero, o sea... Lo de los nazarenos es un poco monótono monótono porque son todos iguales. Ya, ya, para qué tantos. Bueno, sí, hay mucho devoto. Porque claro, no hay no hay puestos para tanta gente, entonces dicen, bueno, pues la toca un nazareno. Claro. Mira, luego Josemaría este año le ha tocado un nazareno, le ha tocado nazareno. Luego no, camina. dentro de dentro de los nazarenos hay diferentes rangos. Ah, claro. claro, hay algunos que son más imp bueno, más importantes no Sino que les toca un puesto más importante Y llevan una vara o una bandera Que van por ¿no? fuera ¿no? Van... Son los de fuera, los que se ven <ríe> Llevan una vara una bandera En fin, cosas así El látigo de flagelar se lo llevan <ríe> No, no, creo que de esos no hay Sí que los hay que llevan cruces Pero a cuestas Uf, Pero látigos creo mía. que no hay eso no eso Eso se hace en otros países Aquí no Entonces, bueno, lo que comentaba, ves el mapa y ves la cruz de guía de todas las hermandades que han salido ahora mismo. Ya te digo, como no ha salido ninguna, no, no tengo cruz de guía. ¿Pero está lloviendo ahora o ya no? Bueno, aquí sí, en Sevilla, no sé. Ah, vale. Es que yo estoy como a 50 kilómetros. Ah, muy bien, bien hecho. O a otro que le gusta mucho la Semana Santa. Sí, me encanta, me encanta, vamos. Has podido comprobarlo. Sí. <risa> es como en Valencia la gente que no le gustan las fallas y huye pues yo huyo <risa> ¡Corre! ¡Que ver a los nazarenos! <risa> bueno, no, hay que ver cómo nos liamos ¿eh? yo ya, ya no. y, de... y luego nos van a pegar porque estamos haciendo comentarios que pueden herir sensibilidades herir sensibilidad, pero que lo hacemos desde el cariño claro, que cada claro. uno tiene los hobbies y, y los, lo que tiene o sea, claro. que cada uno bueno, le gustan unas cosas Primera pantalla Mapa <risa> mapa en el que ves las, las cofradías que están pasando, paseando exacto, exacto en ese momento. Por decimoquinta vez. Exacto. Sí. Vale, es, en la primera pantalla solo tienes eso. Si haces clic en el recorrido... A ver si me deja. No me deja. Bueno, se supone que ves una pantalla con, con más datos. Entonces importante El menú que tienes aquí Si le das en la primera pantalla al menú Ves muchas opciones Y hay una que es interesante que pone que ver Que esta te muestra La próxima cofradía que va a salir Por ejemplo aquí me sale A las... He estado a las 13 y 20 La paz en Brasil Voy a ver Mira, sí que hay una eh, la... la hermandad de la paz Uh -huh. Acaba de salir Sí, es que es la 1 y claro. La hermandad de la paz acaba de salir Y está en la calle de Brasil me marca Que aquí. es que les he hecho una llamada Para que salieran ahora durante el podcast ¿Sabes? <risa> Por esto de, no les cuesta nada ¿Sabes? Ya que van lentos No sí, sí. le pasan media hora mira Y ahí está Voy a hacer una captura para que luego la veáis en el podcast ay, eh, ay. La... La hermandad de la Paz acaba de salir a la 1, son la 1 y y va por la calle Brasil, y veréis que tiene un recorrido muy corto. Mira, aquí tengo la cruz de guía, joder, la he perdido. Aquí está. Además es súper chula porque te sale la cruz y te sale una sombrita y todo. No veas. Sí, vale, ya sé cuál es esta hermandad. En esta hermandad sale un podcaster que conocemos tú y yo. Anda, sé. ¿sí? sí, sí. Qué bien. Que ahora mismo está por la calle de Brasil, entonces yo estoy viendo la cruz de guía y detrás, en azulito, estoy viendo todo el recorrido que lleva hecho por ahora. Y que no es mucho, la verdad, porque lleva 20 minutos fuera Supongo que no está lloviendo cuando ha salido. ¿Qué ocurre? Bueno, igual le han puesto un chubajero a la Virgen. <ríe> Podría ser. que vamos es Hombre, que... yo yo digo una cosa, yo me plantearía y, hacer mira, ya dos... Es súper los... curioso porque estoy viendo la cruz de guía avanzar poco a poco. Anda antes de continuar tengo que dejaros una fe de ratas sobre la aplicación ahí semana santa porque a mí me habían comentado que, que la posición de las hermandades se, se realizaba con mediante gps y yo me lo había creído a pies juntillas pero luego he descubierto que no es así y lo he descubierto gracias a que la hermandad que comentó en el en el podcast la de la paz no ha llegado a salir sin embargo yo la veía moviéndose qué ocurre que esta pantalla realmente no nos muestra la la posición actual sino que lo que muestra es una previsión que está totalmente programada y que no nada tiene que ver con el gps el único uso que hace el gps de la aplicación es para recomendarnos las las hermandades que que tenemos cerca porque no nos muestra el mapa completo sino que muestra una zona pequeña del mapa entonces mediante nuestra posición nos llevará a esa zona del mapa y detectará las eh, hermandades que deberían estar cerca pero eso no significa que lo estén puesto que se basa la posición se basa en los horarios oficiales nada más y bueno si, si hago clic en la cruz de guía Veo información sobre la hermandad Veo varias opciones Y veo el, el horario oficial Esta por ejemplo ha salido a la 1 Te viene marcado en azul lo que lleva hecho A la 1 y 20 debía entrar en Brasil Y ha entrado en hora A las 2 avenida Don Pelayo Y atención porque la entrada está marcada a las 12 y 5 <risa> O sea, casi nada de ahorita se va a llevar en la calle A las 12 y 5 de, de la noche De la noche Y esa es corta Eh, sí, las hay bastante más largas O sea, las, las cortas cortas son las del jueves por la noche Que es la, la madrugada sevillana Esto parece un podcast de Semana Santa más que de aplicaciones Sí, sí, a mí yo estoy aquí aprendiendo un montón Luego no me acordaré, pero bueno. Las más cortas son las de la madrugada que salen el jueves por la noche Y hay algunas de una hora, dos horas ¿Sabes? Son... No, es yo a eso aún me apuntaba. <ríe> Son cortitas, sí, pero esta es, es una barbaridad, o sea, desde la 1 hasta las 12, casi 12 horas en la calle. Madre mía. De todas formas, yo no es por ser pájaro de malaguero, pero creo que no van a aguantar tanto, ¿eh? Va a llover antes. <ríe> yo lo siento, pero pero es que tiene toda la pinta. Bueno, voy a pasar por fin a la segunda pestaña, que es la que se llama Hermandades, que aquí lo que viene es como una enciclopedia vale de todas las hermandades, te la clasifica por días, las que salen el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, por ejemplo voy a mirar la de la paz que estábamos antes, domingo, la paz, te viene una foto con como visten los nazarenos, que son blancos con velas rojas, por lo visto, mira por ejemplo el número de nazarenos, esta tiene 1600, ¿Pero dices? Lo que pues, oyes. Si eso es un ejército. <risa> pues 1.600 tiene Ahora entiendes... Mira, también te viene tiempo en pasar 55 minutos. O sea, desde que veas la cruz de guía hasta que veas el último paso vas a tener que esperar una hora. Madre mía. Sí, sí. Te viene... Eh... Pero eso es gente a, a mansalva. Sí, sí. O sea, te viene la distancia del recorrido que hacen... La duración del recorrido, ves lo que yo te decía antes, 12 horas, la distancia... ¿Cuántos kilómetros? 6,55. Madre mía, van y... a medio kilómetro por hora. Sí, sí, y te vienen los pasos que tiene, que son el paso de nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz. O sea, una... Eso, ahí ya me he perdido, pero no Vale, pues nada, el el paso del Cristo y el paso de la Virgen, lo que te he dicho antes. Ah. Creo que hay algunas que tienen tres, pero esta, por ejemplo, es normalita, tiene dos. Eh, qué más, qué más. Bueno, esta pestaña no tiene más. Puedes clasificarla por, por hermandades, que te viene los, la... un, una cosa y los que tardan una hora, estos que beben Red Bull o algo. Eh, como que los que tardan una hora. Los pasos estos que no, tardan una no, hora, sino que tienen que tienen un recorrido más corto. De, tienen un recorrido de salir del garaje y volver al tramo. A ver, no, porque a ver To todas las hermandades tienen que pasar por el centro de Sevilla, que es la carrera oficial. Entonces, mm. si hay una que sale desde la otra punta de Sevilla, pues tarda más. Si hay una que sale desde el mismo centro, pues tarda menos, porque es salir, pasar por la carrera y volver a su, a su iglesia. Entonces, por eso tarda más. Esta, por ejemplo, la de La Paz, sale desde Plaza España a Prox, que está bastante lejos de, sí, de la carrera sí. oficial. Entonces, por eso tarda tanto siguiente pestaña esta no tiene más la puedes clasificar como he dicho por hermandades por pasos y te vienen los pasos que que tiene cada, cada hermandad o por datos y los datos vale ahora mismo esto no lo había probado antes puedes clasificarlo por datos como el número de nazarenos el número de pasos mira ahora mismo estoy en número de pasos y veo la cena tiene tres pasos san benito tiene tres pasos Eh, velocidad media pues a ver está cargando cargando cargando no carga porque no carga bueno eso puedes clasificarlo por datos por ejemplo eh, antes cuando he... quería mirar los datos de, de la macarena de, del número de nazarenos perdón y me sale la macarena como el número más alto sabe cuántos nazarenos tiene a ver si eres capaz de adivinar. 5.000. No, ala, burro. <ríe> 2.800. Madre mía. Yo, yo, es que no... Eso es mucha gente. Sí, y la que menos tiene, tiene 60. Pero, entonces, al final, en Sevilla sí. todo el mundo es nazareno y no hay nadie viendo las demás historias, ¿no? <ríe> no, es que en Sevilla hay bastante gente. ¿eh? <ríe> bueno, a bueno. ver. Sigo con la siguiente pestaña, que si no, me voy a tirar la vida con esta aplicación pestaña glosario que es un diccionario de términos esto te vendría bien si quieres informarte pues sí, de la semana santa no conozco nada pues ya está por ejemplo mira tenemos aquí en la lave pambalina eh, caída a los laterales del palio que puede ser de terciopelo o malla con bordados en oro eh, sabes lo que es el palio no. vale pues las vírgenes lo, en el paso suelen tener como un teja Que, que se mueve, se mueve y las bambalinas son como unas unas cosas colgando, Ajá. a ver. No me gusta compararlo, pero ¿has visto alguna co cortina antigua con cuerdas? <risa> ¿Has visto alguna cortina antigua con cuerdas sujetándola? Sí. Pues eso, las cuerdas. ¿Vale? Son como cuerdas que cuelgan del tejadillo. Hm, mm. y no sé, vienen los flequillos, estos sí. llevan flecos. Sí. Sí vienen un montón de términos y no tiene más en un diccionario siguiente pestaña que es la de giralda tv porque claro ya que la han desarrollado ellos que menos no que en Exacto. ella en ella lo que puedes ver básicamente lo interesante de esta de esta pestaña es que puedes ver la emisión de giralda tv en directo que claro ellos hacen un especial de semana santa retransmiten muchas cofradías y tal Y lo puedes ver directamente. Entonces, voy a ponerlo a ver qué están emitiendo ahora. Está cargando. Carga bastante rápido, ¿eh? Por lo menos en wifi No sé en 3G qué tal irá. Vale, pues ahora están con anuncios. <ríe> o sea que le eche para mí. No pasa nada. la Luego lo volveré a probar. Y la última pestaña, que es social, que lo que te permite es comentar con el hashtag HaySemanaSanta y el... Jejejeje. <ríe> te ha gustado eso ¿eh? <risa> es, que, es que manda huevos <risa> con el hashtag hay semana santa o ese santa 12 de semana santa 2012 ya, ya, ese, ese lo veo un hashtag lógico claro. pero hay semana santa". pues hijo el nombre de la aplicación <risa> pues muy mal puesto el nombre de la aplicación bueno, bueno, bueno. hay para todo también bueno te, te aparece un timeline con todo lo que se ha comentado con estos hashtags y también puedes compartir fotos Por, yo que sé, si estás en una aplicación y perdón, si estás en una cofradía y quieres hacerle una foto y compartirla, pues la puedes compartir aquí. Curioso porque el último tweet que me aparece es de una cofradía que hemos estado hablando, que se llama si... dice el tweet Silencio en la paz. Que no sé lo que significa, pero bueno. <risa> pero silencio. Ah, vale, la paz debe decir ya lo que sé. <risa> La paz debe decir ya lo que sea. Pues, ¿se conoce que es que no han salido todavía? O, mm. o que han salido y se han refugiado en algún sitio, porque el GPS me marca que sí que han salido. ¿Y lo del silencio? ¿Que significa que ha pasado algo? O... Si, sí, no, que estarán callados porque estarán decidiendo qué hacen, si está lloviendo algo. Ay, ah, cuando no están callados que están haciendo. Pues hay música, los pasos los acompaña música. Ah. ah vale, que eso pues, no lo sabía. Pues, no, pues sí, detrás de cada banda hay un pa... detrás de al revés, detrás de cada paso hay un ¡Ah! <risa> Detrás de cada paso hay una banda. Ajá. Que le toca que, que le toca música, marcha. Un cinguito. No. Son <risa> son marchas especiales de Semana Santa, paso doble y cosas de esas paso doble en serio no, adaptados a la Semana Santa, o sea, no te van a tocar paquito el chocolatero. Pero es una música muy de paso doble. Pues yo creo que lo petaría un paso que fuera así un poco en coña. Con Paquito el Chocolatero. No con Paquito no, porque es muy cutre, pero con algo así su poquito divertido. Bueno, bueno, pues no no sé, vamos a Igual es una blasfemia, pero Sí, si te oyen, te pueden matar. Pero bueno, que... Eso es lo que decía, que hay una banda detrás de cada paso, entonces ahí está lo curioso, que el paso se va moviendo al ritmo de la música normalmente. Entonces, por eso aquello de que el palio de la Virgen se mueva y tal, porque, bueno, se va moviendo y está bastante curioso. La gente aplaude y esas cosas. Deberías venir un año, ¿eh? Te lo recomiendo, está es muy folclórico. Me algo... lo recomiendas que está en 50 kilómetros. <risa> no, pero a ver, es algo que hay que ver. Una vez que lo ves, te gusta o no te gusta, pero creo que es algo que hay que ver. Ya, yeah, bueno. Y es que como por la tele, esta semana del año solo echan eso, nada más. <risa> sí, pero, pero no es lo mismo, porque... Si lo vives en directo, como que, que te contagia, ¿no? De, de, la, de la ilusión de la gente, de que aplauden y de que le gritan a la Virgen guapa y esas cosas. ¡No te rías! Es que gritarle guapa a la Virgen, tío. Pues sí, o sea, sí. No lo, no, pues no lo entiendo. Bueno, pues bueno. un día, un día o sea, un año vienes y lo ves. A ver si no acabas tú diciéndole guapa también. No, yo creo que no es mi tipo la Virgen. ¿No? no Es que en serio, no sé, te contagia a la gente Yo es que soy muy ateo, hijo Bah, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues básicamente esta es la aplicación Es bastante útil si eres un super fan de la Semana Santa Y quieres estar en todo momento Bueno, saber dónde están las cofradías y, y acercarte a, a verlas Eh... O igual, es que yo conozco a gente de Sevilla que le pasa un poco, pues, que está ya un poco harta de las horas. O igual asenta. te sirve para evitarlas. Exacto, te puede servir también para evitar las cofras. Pues sí, porque Uy, la verdad que es que se uno... montan unos líos con el tráfico porque como cortan la mitad de las calles para que pasen las cofradías... Hombre, si es una hora desde la cruz hasta el último tío... Pues fíjate. Pues ya se puede montar pitote o sea... ¿no es? Eh, en esta semana por el centro no te puedes mover en coche Porque como es la carrera oficial Está todo cortado O sea, imposible Madre mía. Si quieres moverte tiene que ser A partir de la una de la noche Y que no sea el jueves Porque el jueves por la noche también están dando vueltas por ahí Madre mía sí, sí. Bueno, es lo que tiene Siempre lo comparo con las fallas Aparte de porque es una fiesta que me gusta mucho Porque es igual, en fallas cortan todas las calles, no te puedes mover... En fin, es un despiporre. Sí, sí. Yo es que... Mmm, yo, también sin conocerlo y sin haberlo vivido, lo encuentro excesivo. Que, que se pare todo. O sea, paramos el mundo porque tenemos que sacar a nuestras virgenes de la iglesia. Lo veo un poco excesivo, pero bueno... Eh, Hay, pues eso, 1.600, 2.500, eh, tíos que están ahí... Eh, que quieren salir. Eso. Y, y si, si hay toda esa gente, pues uh -huh. supongo que es una voz que tiene que ser respetada por su cantidad. Claro, sí, claro. No, yo verás, yo como huyo, pues me da un poco igual, pero entiendo que a quien tenga que trabajar todos los días y tenga que ir andando porque le han cortado la calle, le, joder, yeah. le joderá un poco. Claro pues sí. Pero bueno, no dejémoslo ahí porque si no luego nos tirarán piedras y eso, que yo tengo que vivir en Sevilla y puede que haya alguien que me conozca. <risa> no, no, pero si sí. simplemente estamos dando una opinión, pero vamos, los dos los está, o sea, los respetamos. Claro, claro. A ver, yo he hecho la broma un poquillo, pero a ver, porque es algo que no comparto, pero pero lo respeto totalmente. Claro, ¿no? claro, faltaría más, hombre. Bueno, eh, si te parece, paso a la siguiente aplicación ¿O tienes algo que comentar o...? No, no me parece Vale, vale, pues voy a ello Y la tercera <risa> la tercera y última aplicación que voy a comentar En realidad no tiene mucho que comentar Porque es un juego que conoce todo el mundo Y que ha sacado ahora una nueva versión Y que es nada más y nada menos que el Angry Birds Space Que es curioso la la acogida que ha tenido este juego porque en su primer día superó los 10 millones de descargas en un día madre mía es increíble bueno que tiene de especial este angry bears que, que no tengan los otros porque ya todos conocemos el sistema lanzas un pajarito tienes que matar a los cerdos y y ya está o sea es tan simple pero tan adictivo bueno ¿Qué tenemos de nuevo? Lo primero que tenemos es que tenemos nuevos pajaritos, o sea, son muy parecidos a los de antes en cuanto al color y tal, pero los efectos son diferentes. No sabría explicar ahora muy bien cuáles porque tampoco los he probado todos aún, porque voy todavía por el primer mundo, soy un poco torpe, que le voy a hacer? Pero eso, básicamente el primer cambio que observamos es que los pajaritos son diferentes y que tienen diferentes efectos siguiente cambio que observamos es que claro ahora ya no estamos en la tierra estamos en planetas entonces lanzamos pájaros de un planeta a otro que ocurre que los cerditos normalmente están suspendidos en el, en el espacio o sea están en burbujitas y hay que acertar a las burbujitas para, para darles es así y cuando le das a la burbujita pues él se cae al planeta en plan meteorito Y, y se muere. Se el cerdo. No, es, se congela, es curioso. Ah, ¿se congela? Sí, sí. Pues sí, por la velocidad y la fricción con la atmósfera. Ya, pues, no, no, no. no se sé, han decidido hacerlo así. Igual una animación de fuego y tal era demasiado pedir. <risa> no, me refiero con las características de los terminales y tal. A eh. ver. Última cosa que tiene de novedad, al menos que yo haya visto hasta ahora, y que me parece súper curiosa, es el hecho de la gravedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora tienes que pasar de planeta en planeta. Los planetas tienen su propia gravedad y eso afecta el recorrido. O sea, si lanzas un pájaro hacia un planeta, vas a ver que su trayectoria se desvía porque le afecta la, gra la gravedad de ese planeta vemos mmm, un punto a agradecer es que han puesto la zona de influencia o sea alrededor del planeta ves una burbujita verde mmm, azul perdón que es la zona de influencia de la gravedad de ese planeta si no entras dentro no desvía tu trayectoria qué ocurre aquí aquí viene el problema que a la vez es súper curioso y supercurrado que hay veces que hay dos planetas juntos y las gravedades interactúan entre ellos o sea Puedes lanzar un pájaro hacia un planeta y que se te desvíe la trayectoria porque ha entrado en contacto con la gravedad de otro planeta y, en fin, puedes acabar donde menos te lo esperabas. Es, uh -huh. es así explicado, es súper curioso, pero una vez... de hecho, eh, tengo entendido que, que han trabajado con gente de la NASA para hacer la el juego, sí, pues no. para el tema de las gravedades y todo. No me extrañaría porque está súper ya te digo, las gravedades interaccionan una con otra, los planetas y tal uh -huh. y bueno, la verdad es que está súper currado, o sea, me parece bastante realista y nada bueno, más... Yo es, que no, yo es que no he estado para probarlo, entonces no puedo decir que <risa> es realista ¿no? no yo tampoco sé de los efectos de la gravedad, pero bueno Uy, yo sí, de mi cama sabe de eso <risa> pero bueno que estas son las novedades y en realidad no tiene más porque el sistema es el mismo hay que matar a los cerdos ya, y punto y punto no tiene más pues yo que no me lo he comprado porque el primer angry birds de todos Ajá. no me enganchó no pues no a mí bastante ¿eh? de hecho bueno porque soy un poco torpe si no me pasaría el día jugando pero es que, es que no, no sé. No me gustan ese tipo de juego Bueno, oye, hay gusto para gustos en los colores, dice el refrán, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, yo ya he terminado. Si, si quieres algo más comentar algo más o así... No. Bueno, ¿sabes el precio de la aplicación, por casualidad? Es gratis. ¿Es gratis sí, para Android? Sí. Bueno, luego tiene tienes un Angry Birds Space Premium que vale 75 céntimos, pero no sé cuál será la diferencia. Bueno, eh, ¿tiene publicidad? Eh, claro, claro. La... Es que las aplicaciones con publicidad, bueno, ya lo hemos estado comentando y han hablado mucho de, de ello estos últimos días, no sé si lo han visto. Sí, que, que, consumen... que consumen mucha batería, ¿no? Y que consumen más batería por la publicidad que por la aplicación. Sí, sí, sí. Pero, bueno, claro, eso es lo que tiene la Premium, que, yeah, claro. que no tiene publicidad. Y la, y la gratis, sí. Pero... Es que esto lo hablaba yo, lo comenté en el post de, de trucos para ahorrar batería en iOS Ajá. y es que al final el gastar más o menos batería no es solo un factor de tener el teléfono operativo durante el día. Ajá. Es que si le haces mucho desgaste a la batería, la batería, la vida útil de la batería claro, claro. será más corta. Claro, claro. Entonces, pues sí, igual En vez de gastarte 65 céntimos, no te los gastas, pero el teléfono te va a durar menos. Claro, claro. Igual no te compensa en vez de tener que comprarte una batería nueva. Exacto. Pues es cierto, es cierto. Y dicho queda, si alguien quiere comprarse el Premium, pues... 70... Es un motivo más. 75 para... céntimos. Y nada más, si quieres pasamos... Ay, perdón, perdón, sí, algo más. Eh, quería decir que la que vas a por la web de Angry Birds Space, se llama space.angrybirds.com y en la web se ve está es una web muy currada y se ve lo que he dicho de las grabedades, porque o sea, tú te encuentras con la en la primera pantalla te encuentras con una imagen de del de Angry Birds y si empiezas a desplazar hacia abajo, eh, no ves no ves el scroll, sino que ves un pajarito bajando hacia abajo y empieza a pasar por planetas, digamos, para guiarte entre las pantallas, y se ve lo de la interacción entre planetas que te digo, el efecto de las gravedades y estas cosas. O sea que, quería menos mal que no se me ha olvidado, porque aquí queda bastante claro lo que os he dicho de, de cómo la gravedad afecta a los a los pajaretes y tal. se sí, lo estoy haciendo ahora en directo, y uh -huh. está muy chulo. Sí, pues eso, pasaros por la web si queréis ver lo de la gravedad que os he dicho, que... Está bastante curiosa bueno, y la web está muy currada. O sea, la verdad sí, es que sí. se la han currado. Debe de ser HTML5, supongo. Imagino. Porque esto con flash... Porque esto es una pasada. Con flash no me pega. No, no, con flash esto... Mi Mac estaría ardiendo. <risa> pues, Ale, pasaros por por aquí. Y, y lo veis. Sí, Charo, un... Yo estoy haciendo el monger ahora mismo. <risa> y yo, y yo. Mira que no me gusta el juego, pero la web está muy chula. el concurso, el momento concurso Ajá. Que, que tanto hemos hecho esperar porque nos hemos alargado una semanita, <ríe> <ríe> bueno, no, ha aposta, no, no ha sido aposta, no, no, pero bueno, gracias a eso habéis podido participar más gente, o sea que, estupendo. Sí, ha sido, o sea, yo creo que por esa razón ha sido como más asequible, ¿no? un poquito más de gente. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, yo preferiría que guiaras tú el concurso ya que es una aplicación de iOS Bueno, pues como ya os hablé en el podcast anterior la aplicación es Zynx eh, es un gestor de tareas, GTD es... yo creo que es de los mejores que hay mm, eh, es una opinión bastante general en, en la blogosfera y, y bueno, hemos conseguido con una licencia Eh, para iOS eh, que está valorada en unos 8 euros aproximadamente y, y bueno el día anterior Manuel os explicó los métodos para concursar eh, eh, justo hace dos días creo, cerró el sorteo uh -huh. y, y lo realizó y bueno, que nos cuente un poquito que ha salido de ahí Bueno, pues el sorteo fue bastante fácil porque como ya os comenté Eh, lo que hice fue sacar un número desde random.org y, y fue muy sencillo porque el número que salió solo lo había puesto una persona, entonces ni decisiones ni nada, se la lleva a quien lo ha puesto y punto, porque es que solo lo puso uno, pues nada, exacto estupendo bueno habría que comentar un poquito como lo hicimos, uh -huh. no hicimos una gravinada, <risa> eso que es? <risa> Eh, lo que hicieron en un concurso, que se le fue la pinza a Pablo y puso del, del puso un número erróneo, me parece que puso del 1 al tal. Ah, vale. Tenía que haber pues, empezado por el 0, no sé, no sé, fue un, un folloncete. Va, va, bueno, comenta, comenta. Bueno, pues eh, además de que Manuel ha hecho unos vídeos por si acaso hay algún problemilla, claro, que no debería haberlo, no. Eh, Porque, o sea, no lo hemos jugado sucio. Claro, no, pero... O sea, pero... No, no, no tenía sentido tampoco. Claro, pero no sé, a mí me gusta... Siempre que hago un sorteo algo, lo grabo todo, capturo la pantalla por porque me gusta tenerlo, por manías mías. Por si acaso. Claro. Bueno, pues simplemente eh, repasamos un poquito los pasos. Había... Nos hicimos rellenar un formulario en el que podíais eh compartir o no en Facebook y en Twitter uh -huh. o en una de ellas solo. Entonces, eh esto era meramente por si poníais eh un mismo número al azar del 1 al 30. Eh y era el mismo que el de otra persona uh -huh. pues para diferenciarte respecto a esa persona porque si habías compartido en las dos redes tenían dos puntos si habías compartido en una red tenías un punto y si no habías compartido en ninguna tenías cero puntos uh -huh. entonces eh, era una forma de diferenciar eh, si tenías el mismo número pues eh, que tuvieras eh, o sea que ganarás a esa persona o no pero en al fin el final, caso de que falleras ya, ya en el caso pero lo explico sí, sí, sí. por si acaso En el caso de que tuvieran los mismos puntos que esa persona, se asignaría un número, pues por orden, eh, al primero de los dos el número uno y al segundo el número 2 uh -huh. y se volvería a hacer un sorteo al 50% o si fueran tres personas pues se volvería a hacer y, y de ahí ya se sacaría al ganador. No ha hecho falta eh, hacer esto porque haciendo el sorteo del número del 1 al 30 que era el rango que dejamos eh, para para que digáis un número aleatorio entre el 1 y el 30 uh -huh. eh, salió el número 1 <risa> muy bien, ya lo ha dicho así que ah. señor número 1 <risa> number 1 claro, no, a ver, se llama Sergio, yo no le conozco la verdad, no, no sé tampoco. quién será yo eh, así que Sergio que elegiste el número 1 ponte en contacto con nosotros y puede ser desde el mismo email o desde la cuenta de Twitter que has indicado para poder reconocerte y, uh -huh. y te mandaremos tu tu aplica tu, tu código, vamos, para la aplicación. Exacto. Bueno, para más para que no tenga ninguna duda, Sergio, Sergio es eh, Certinator en Twitter. Uh -huh. ya, ya contacta con nosotros si no si vemos que eres una gitana vieja y nos escuchas el podcast. ...pues ya te enviaremos nosotros un DM y... Claro. Hombre, tampoco vamos a hacer aquí ratas. Pero estaría... Sería muy bonito, muy bonito... Que nos que... escribiera. Exacto. ¡Ey, qué contento que ha ganado! Sería muy bonito. Sí, bueno, ya ya veremos lo que hace. Y bueno, eh, dar las gracias a todos los participantes porque... Claro. Y como... A ver, no tendría sentido que hiciéramos estas cosillas que queremos seguir haciendo si sí, no participar a nadie claro. yo estoy muy contento con la participación y yo, yo. Y... y haremos y por ello haremos. pronto habrá algo más. claro haremos más o sea que volver a participar estar atentos porque hay más cosas y además bastante jugosas no según tengo claro sí. entendido hay muchísimas de la huerta las traigo frescas <risa> no hay premios bastante curiosos por, por repartir así que bueno estar atentos y, y lo vamos viendo. Claro y sí. muchas gracias a todo el mundo por participar, claro. Claro que sí. Y bueno, que sentimos que no haya en plan para primero, segundo y tercero, pero... Claro, pero es que no había tanto. <risa> Poquito a poco. Lo que haremos será hacer sorteos así, intentaremos bastante a menudo, para que todos tengáis opciones. Claro, claro, caso. claro. Vamos a los correos, que llevan media hora llamándome para comer. <risa> pues vamos a ello. ¡Vamos! ¿Por cuál empezamos? Eh... ¿Empezamos por el audio correo? ¿O teníamos uno antes? Tenemos antes el de Ayrton. Ajá, venga, pues vamos a comentarlo. Vale. Eh, saludos a Mandy Hubs. Solo les quería comentar que escribo en un blog dedicado a Android en mi país, androidvenezuela.com. Y el otro día escribí un artículo sobre podcast en español dedicados a Android y a la tecnología móvil. Y por supuesto, los mencioné y les dediqué un par de líneas haciendo un poquito de spam, jeje. Por si quieren echarle el vistazo aquí los dejo. Esto pues tiene ya su tiempecito y en el podcast anterior se nos olvidó leerlo. Sí, pero creo recordar que lo puse en el... lo escribí en el blog. Puede ser. Bueno, simplemente era para darle las gracias a Ayrton que como siempre se porta muy bien con nosotros. Sí, sí. Y, y bueno, para que os paséis por su, por su blog si queréis saber sobre Android eh, androidvenezuela.com claro, claro. es un chaval muy majo. la verdad es que yo me estuve leyendo el artículo y escribe bastante bien y tenemos, pues... el siguiente correo que tenemos es suyo también, ¿no? lo de la aplicación sí, bueno eh, estamos hablando con él ya, esto lo hemos comentado ya en el podcast creo, me suena que sí, ¿no? Que, que lo estaban haciendo, bueno, pero lo vuelvo a comentar porque me parece interesante eh, y ya de camino lo digo porque este hombre eh, nos hizo la aplicación para Android y también se ha una aplicación para iOS sí, lo que pasó es que se le adelantaron al al pasarnos la aplicación para Android claro, y se quedó hecha pero sin poder no la porque ya no la habían dado, claro, y le dije no te preocupes que para iOS la exclusiva es tuya Sí, sí, tampoco se ha ofrecido nadie, pero la exclusiva <ríe> suya. Y bueno, nos cu se curró una aplicación que la verdad está bastante bien, pero ¿qué pasa? Pues que no la hemos podido subir porque una cuenta de desarrollador cuesta 100 dólares anuales y... y eso, que no... Claro, estamos ahora intentando a ver si podemos encontrar a algún desarrollador que nos la suba o si no... Pues hacer una cuenta, quizás, para compartir con otros compañeros podcasters claro. o que quieran subir su aplicación. Eso, es, eso es interesante. Forma. Si sois podcaster y queréis subir aplicaciones, pues nos podríamos poner de acuerdo y entre, no sé, si somos 10, a 10 euros cada uno, ¿no? Claro. Y podemos subir la aplicación. Eh, no sé, lo dejamos ahí en el aire sí, y... Sí. Y de todas formas seguiremos buscándonos un poquito la vida porque nos hace ilusión subir pronto la aplicación que nos ha hecho Aerton porque pues también ya que se pega el curro. Claro, claro. Pues, Su Me encanta que bueno. me encanta que esté grabando y mi padre entre para decirme que como diciendo que como diciendo molesto. Y yo puesto cara de no para nada no, no mi padre dos veces me ha venido y me ha hecho el gesto de comer con la manica ¿sabes? ahí ¿eh? y yo que sí, que sí media hora todo es lo que tiene vivir con los padres es lo que tiene bueno po siguiente mail de Pablo ¿de Pablo? ¿tenemos uno? ¿no está antes sí, la, él... no está antes el audio correo? no vale, vale pues venga buen camino de Pablo ah, cierto, cierto <ríe> eh, ¿lo leo yo? sí, sí, sí ¿Lo léelo, tú? Tú, léelo tú vale Eh, de Pablo. Me ha gustado mucho el post número 7, lo bajé nada más colgarlo, estaba haciendo un trabajo y me vino de cojones. He pasado la hora y media muy entretenido. Brian, tienes razón, es un congreso, pero estoy tan acostumbrado a llamar feria a todo lo que hacen allí y igual me estoy haciendo viejo uno. Pues, a ver, sí, que era, era solo una broma, Pablo. Si voy a la próxima feria sería un honor, como no eh, podernos conocer y... y eso está hecho, cervezas, cafés, putas drogas, armas, lo que queráis <risa> yo, yo ya lo decía, Pablo es un señor con posibilidades y con dinero, con y bueno, dinero. Co como es un señor también con, con corazón noble y sincero, pues nos ofrece nos ofrece una ayudita en serio sería bonito, enhorabuena por el post número 7 seguir así chicos, un abrazo sincero <risa> data estoy muy satisfecho por el resultado del Expedia Neo, es de lo mejor de la gama media y como lo prometido es deuda, esta semana os mandaré la review que, que ya, hemos ya la hemos tirado. publicado sí sí y que, que, que perfecta la review, o sea, es que casi Pablo, eres un colaborador sin tener cuenta de WordPress, uh -huh. <risa> porque este hombre nos curra como... como pues, pues sí, sí, curra un montón. ¿no? muchas gracias Pablo el siguiente que tenemos es el audiocorreo ¿verdad? tenemos bueno conversaciones con Ayrton que estamos hablando sobre la aplicación así que sí, el siguiente es el audiocorreo pues te dejo que lo introduzcas tú también porque me gusta tu pronunciación pero solo está el audiocorreo sí, ya, ya, pero introdúcelo Bueno, pues Joss, Joss eh, de Benito. Eh, ya nos ha aclarado que su nombre se pronuncia Yos eh, Yo en plural eh, Tenía que hacer múltiples la broma. personalidades Tenía que hacer la broma No, pero el audiocorreo no. es curioso porque yo cuando lo escuché la primera vez me quedé un poco con las patitas colgando porque digo se ha enfadado. Yo lo escuché con miedo Yo lo escuché con miedo ¿eh? yo, yo pensé yo, yo bueno yo pensé Jos porque yo para que entonces para mí Jos era Jos yo pensé, joder eh, se ha mosqueado es grave esto igual nos viene a pegar nos manda una banda de romanos pensé, también pensé le va a salir caro, porque yo en Barcelona bueno, ¿en serio? claro va, va a ser una puta nos tiene que tener mucha rabia si nos va a mandar una banda de romanos Bien, pero, pero luego luego se va viendo el buen rollito ¿no? no, no, hasta el final estás ahí con el corazón, ahí que, que en un puño que dices <risa> Este hombre, que es que no, yo va a, a cerrar la puerta con llave, ¿eh? Sí, sí, que tú dices, va a terminar diciendo que nos vayamos a la mierda y que no nos va a volver a escuchar. Yo yo pensé, yo lo mínimo una denuncia me esperaba. Pero que va, que va, termina diciendo, oye, que muy bien, tal... Que nos ama sobremanera sí, sí. y esas cosas bonitas que nos decís. Pero bueno, sí, sí. escucharlo y ya... Es, es, es digno de, de Agatha Christie, ¿eh? <risas> Ahí con el misterio hasta el final. ¿eh? Es, sí, sí. Muy muy bueno ellos, muy bueno. ¿De Va, escuchadlo. Y ese es mi correo la semana pasada y por alusiones me toca contestar a varias de las preguntas que os surgieron de de este correo. Bueno, primero deciros que el análisis de, de la app RSS Radio era hecho en un dispositivo con, con iOS 4 y no estaba actualizado a iOS 5, aunque fuese gratis porque es un iPod de tercera generación y, y no se puede. Bueno, esas las cosas de, de Apple Primero, Brian Mi nombre, prefiero que lo leáis Como Josh Josh Dev, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí para no hacerlo tan largo Y, y evitar comparaciones con, con otros Por cierto, mi, mi apellido De Benito Tiene un grupo en, en Facebook Aguántenos de Benito y, y verás que no todos Los que pillamos así somos de la Familia de Guti, ¿no? Manuel, así que no te acuerdas de si te gané Claro, claro Bueno, ahí lo dejo Venga, muchas gracias y, y seguir así que lo, lo hacéis estupendamente Venga, un saludo Seguimos con un correo de la misma persona, de Joss eh, Que nos manda esta vez un correo normal Exacto, con letritas Claro, con letritas, eso me refería Que bueno, entre él y yo una... Porque, como ya sabéis, jugamos a apalabrados y me suele ganar. Es una costumbre fea que tiene Josh, ganar a Manuel. Claro. Y entonces entonces mmm, hubo un tiempo que estuve tres o cuatro días sin entrar en apalabrados y cuando entré me, me apareció un... un chat. Sabéis que a apalabrados tiene chat. Y me había dejado escritas un montón de cosas. Y yo, en fin, le pedí, le pedí disculpas por Twitter, le dije que que no había entrado y entre las cosas que me dijo, pues me, di, me comentó que tenía unas cuantas aplicaciones para, para hablar sobre ellas, así que nos ha enviado una y, y os, la, os voy a leer el correo. Dice, App Sky Scanner, esta aplicación hace una búsqueda de forma sencilla y en pocos pasos de vuelos entre todos los aeropuertos del mundo. Podemos dividir la búsqueda en cuatro pasos, uno, elección de aeropuerto, de salida y de llegada. En la columna pequeña a la izquierda nos aparecen los destinos más cercanos y económicos a modo de sugerencia. Al lado del destino siempre irá acompañado de un campo con un número que es el precio más barato. La pantalla central son dos campos en los que ponemos los aeropuertos tanto de salida como de llegada, Aquí podremos explorar en una nueva ventana un mapa de la tierra en donde aparecerá la situación de los aeropuertos mundiales siempre acompañados del precio más barato. También podemos elegir el número de personas que quieren viajar. 2. Primer filtro de la búsqueda. Nos aparecerán dos calendarios uno encima del otro en lo ancho de la pantalla, de modo que los vuelos de salida se estarán en la parte superior y en la parte inferior los días de llegada. Si un día no tiene vuelo no tendrá columna y si hay más de un vuelo aparecerá una flecha. El calendario es un gráfico lineal de columnas que representan los días que hay, vuelos y los diferentes precios para cada día. Estos dos gráficos se pueden ampliar mediante zoom pellizcando la pantalla. Aquí deberíamos elegir la combinación de los días de ida y vuelta, mostrándonos en la parte superior la suma total de los vuelos. Este hombre se explica muy bien, ¿eh? Me... Este hombre ha escrito la Biblia, pero super bien no, escrita. No, pero me gusta porque lo estoy leyendo y lo estoy viendo. O sea... Sí, sí, ahí, palabrita tras palabrita, sí, sí. sus frases, sus comas, sus puntos... Yo su punto... estoy viendo los dibujos, o sea que... Bueno, el 3, el listado completo. Aquí ya nos muestra el listado con todos los vuelos que podemos filtrar por precio, horas de salida, escalas, tiempo de vuelo y compañías. También nos dará la opción de recordar estos filtros para próximas búsquedas. Bueno, curioso. Esto para gente que que vuela mucho. 4. <risa> información de vuelo y cómo reservar. Una vez elegido el vuelo nos aparece una ventana con toda la información de los vuelos de ida y vuelta. Ahora ya tendremos la posibilidad de reservar, bien por teléfono de reserva o remitiéndolos remitiéndonos a la página web de las reservas. Estas dos opciones dependerán de la compañía que dé el servicio. Si es Ryanair, por ejemplo, se <risa> sí, eh, solo si solo es la Ryanair. Web. Sí, solo su web, supongo vale y pone al final otras cuestiones cada cuánto tiempo grabáis los capítulos pues <ríe> a ver claro, claro. no en principio cada semana lo que pasa es que últimamente estamos un poco perretes y lo estamos haciendo cada dos semanas los cuatro primeros capítulos fueron uno detrás del otro cada semana sí. luego ya hubo hubo el, hubo el parón de enero los exámenes claro. y no nos hemos repuesto ¿vale? claro, y luego ya algunos, algunos sí que lo, he, lo hemos grabado semana a semana, semana pero hay otros que hemos grabado semana sí, semana no intentamos intentaremos semanal es que era la idea inicial que fuera semanal pero claro. a veces nos hace complicado pero también y... es cierto que la idea semanal es que el podcast fuera de 30 minutos por eso era semanal ya, pero es claro. que a lo tonto a lo tonto se nos va a más de una hora Sí, este ya llevamos dos horas solo grabando Sí, bueno luego se acortará porque grabamos más cosas grabamos el pre podcast lo grabamos también Sí. pero por si sale algo gracioso que luego os podáis reír un rato y hoy han salido tres claro, claro. hoy han salido tres cositas creo que 34 sí, y sí. ya las escucharéis bueno y eso que la idea era hacerlo cada semana si duraba media hora pero como dura más pues tampoco queremos saturar ya yeah, yeah, claro Y bueno, lo siguiente que nos dice es que si veis alguna aplicación que queráis ver más a fondo y no tenéis tiempo, me decís y la reviso yo. Pues, ¿qué te voy a decir? Que por nosotros es estupendo. Bueno, a ver. De hecho, el tiempo que tenemos ya intentamos emplearlo en, en, en eso, en las aplicaciones que más o menos nos quedan en el formato del podcast. Claro. Pero que más que hacerlo, eh, pensándolo en una ayuda para nosotros, como si nosotros no podemos hacerlo, hazlo más porque a ti te gusta mucho una aplicación y nos la quieras comprar. Claro, claro, porque siempre Yo... de hecho, bueno o sea... ya sabes el ejemplo de, de Pablo que como tiene móviles que le gustan, pues nos envía reseñas del móvil pues igual con sí, la... sí, sí. que nosotros las pues publicamos eso. sin problema, pues igual con las aplicaciones si te quieres sí. currar ahí una reseña guapa con fotos y tal, tú nos la mandas y la publicamos sin problema Sí, nosotros eh, ya en el WordPress montamos más bien el digamos la visualización un poquito con sus imágenes en un lado, con su galería al final claro, claro. y todo esto, pero pero tú ningún problema si, si quieres enviarnos alguna aplicación porque me gusta comentárnola, hazlo. Y, y las aplicaciones que nosotros queramos comentar, no te preocupes, que ya nos buscaremos la vida. <risa> claro, de hecho esta aplicación con tanta información hubiera sido genial para un post, pero como no me ha mandado fotos ni nada, pues digo, vale, leemos. Sí, bueno, pero se puede hacer un post y dejarlo en el blog. Sí, también, es otra opción. Sí, sí, aunque esté comentada aquí no, no hay ningún problema. No, no, para nada. Bueno, pues investigaré y lo añado a mi lista de cosas por hacer. Bueno me parece muy bien ajá, sí y bueno y nos queda solo Sony. un correo que oh. que en realidad no bueno, es de Pablo pero no es no es para comentarnos nada de ni en plan review ni ni nada bueno, vamos a leerlo y que cada uno saque sus conclusiones bueno eh, ¿lo lees tú? lo leo yo lo leo yo, lo leo yo. dice vale. El asunto es Instagram, porque todo esto viene porque nos enteramos de que Instagram eh, está a punto ya de salir para Android y dejamos en el blog eh, un post diciendo que que bueno que, que os apuntéis, que podéis dar vuestro correo y y os avisarán cuando cuando esté. Entonces, nos dice, "Gracias por la info, así ya sabremos cuándo esté disponible." Lo del análisis de expiria lo Neo lo tengo ya preparado Bueno, esto ya ya lo he publicado Solo falta editarlo un poquito y os lo paso del tirón No puedo hacerlo el fin de que era mi intención Porque necesitaron de mis servicios En el curro para el fin de semana Pero lo enviaré en breve Por cierto, tengo en mi posesión También un Sony Arc de un amigo Para para arreglárselo Y tengo permiso para haceros otro análisis Así que tendré dos en exclusiva Para Sabantihabs Oye, pues ya está, nos va a mandar otro análisis, estupendo Este hombre trabaja para nosotros. Sí, sí, le vamos a tener que pagar, ¿eh? O algo. Va a ver sí, va a haber que hacerle algo, sí. sí. <risa> bueno, eso ha sonado muy curioso. ¿eh? No, sin ningún mal pensamiento, que es un señor casado y con hijos. <risa> va, va, bueno, por eso le perdonamos. <risa> y ya está, ya hemos terminado los correos. Parece mentira, en un podcast que terminamos los correos. Es increíble, yo estoy a punto de llorar, pero no, porque tengo hambre y me voy a comer. <risa> bueno, va, pues nos despedimos rápido y me pasas tu parte y... y a comer. Y claro que sí, vamos a hacer una despedida bonita, vamos a... Bueno, yo... Yo, yo es que cada vez que grabamos parece que lo digo, pero es que estoy muy contento con el podcast. Sí, sí, nos lo pasamos pipa. Además de pasárnoslo bien, pero o sea la gente pues ya va responde, responde sí, sí. ya algún tweet nos enviáis y es que nos llena de amor o sea enviarnos más tweets porque mmm, es que nos llena de amor sí, sí, como veis nosotros también os devolvemos el amor porque os nombramos en el podcast decimos que sois guapos y esas cosas claro, claro, por ejemplo Dadgalizan el otro día me envió un tweet uy qué bonito, me habéis mencionado en Sabantijas qué cosas decís de mí, no sé qué <risa> verdad, verdad Y yo tranquilo, hombre, tranquilo, no, tra no pasa nada, no te firmo un autógrafo, ¿da? no tranquilo, ¿eh? no, tra ¿Quieres un besito? Venga, va, eh, un bes venga, pon, la, pon la mejillita, va, venga. Qué qué eres, míralo, eh, Oye, qué majo eres. Y el chaval pues se fue contento a su casa. Claro. Oh, me ha dicho me ha dicho que, que soy su ídolo en Que es, que mi esto es fantástico. Es... Ay, Dios mío. Así que eso que Que de verdad que nos encanta que nos mandes cosas y nosotros os respondemos, seguro claro que sí, nosotros y si nos respondemos, pues enviarnos otro tuit y decirnos, sois una gitana, así dais asco, coño responder, que eso os ha subido a la cabeza esto de la fama, ya vale, no tanto tanto champán y tanta cocaína y las limusinas, por favor claro, claro Eso, que yo me despido ya, mandando besos para todos, esperando que os hayan gustado las aplicaciones, que estéis contentos con el sorteo, sobre todo el ganador. Exacto. Y nada más, que nos vemos dentro de poco. O no, pero nosotros lo intentaremos. Sí, hombre, sí. Yo, yo no tengo mucho más que decir que lo que ha dicho Manuel. Abrazos, abrazos por delante y por detrás a todo el mundo. Y, y nada, que... Que eso que tenemos muchas ganas de grabar e intentaremos eh, hacer el formatillo semanal. Por supuesto. Búscanos en savandyhubs.es, ahí tenemos un formulario de contacto. Si no, tienes info arroba para enviarnos un email directamente. Para tratar asuntos de Android puedes escribirme en Manuel5cc con un 5 y 2 c's Y para tratar eh, asuntos de iOS puedes escribirme a brian arroba Y también puedes encontrarnos en Twitter con arroba SavandyHabs con dos P's. luego, vamos. Porque Voy a yo... tener que enviarte dinero todos los días antes de empezar. <risa> <risa> y tí, mientras no te sientas puta, pues todo. Ey, eso te iba a decir. Luego ya me comentas y el comentarás lo digo yo. Porque claro, eso, porque salvo. te da la gana. Exacto. Que sí, que eh, mm. es verdad, no sé por qué, pero siempre escrito siempre escribo como una secretaria rancia. No. Momento secretaria rancia, minuto 22. Vale, apuntar apúntalo. apúntalo. Eh, señores, ¿empezamos hoy? Sí, vamos a empezar porque son las dos y media, entre que terminamos y no, la una y media. Luego, como Luego me echo una siesta, en fin. <risa> un estrés. <risa> me... Soy un grifito. ¿Eso no es un pájaro? No. ¿Un grifo no es un pájaro? Un grifo es un animal mitológico. ¿Con forma es? de qué? Pájaro, león y, y culebra o algo de eso. <risa>